Atípica Búscala Diseño Cultura Tendencias Moda Arte Música Atípica.com.ar Atípica.com.ar Atípica Búscala Atípica Is my mind. www.unr.edu.ar Radio Universidad. Síon de Stanley Kubrick, Carlos Rottenberg ellas grandes luminarias como Errol Flynn, Michel Simon, Edward Kennedy. Por una ciudad mejor. Una realización Nacional. No quiere esto, no quiere, quiere la paz. Aquí, aquí, aquí. partido de la NBA que yo quería ver por internet gratis se había refluido y... está me... usufructuando la red? Pero no, decía el problema, ¿pero es legal hacer esto? Y tipo sí, es legal porque bla, bla, bla. ¿Quién decía? No sé, un tarado no sé sí, si no, operado, mi respeto Espera, no entendí nada, ¿qué estabas y después viendo? Después te explico Yo es que buen logo ese, de ah, universidad, papá pa Parece el de cómo se llama el monumento a la bandera el, el claro, el fueguito del monumento a la bandera El fueguito del el... monumento a la bandera tiene nombre Los caídos de soldados desconocidos. construir esta radio sí, ¿sí? El monumento al soldado, el, el monumento al universitario desconocido Que claro. le prendieron un fuego en 1987 en la facultad de comunicación social ¿Otra y sin ningún motivo alguno. En el, en el famoso socialazo. En el famoso socialazo dijeron, che, se nos acabaron los apuntes para quemar, a ver a quién agarramos. Ah. A Godorriti, que viene de Cañada de Gómez y se anotó y vive acá en una cuadra en una pensión. Sí. Justo está en la clase de sociología, lo agarramos y el gordo este sabe cómo prende fuego. Yo pondría a los del ALDE primero en la lista. Con los del alde no se jode que le enseñan a practicar tiro al blanco a su gente en el campo. Eso Mucho. me lo han dicho. <risa> Muchos han dicho, no, y lo llevan al campo y le enseñan a practicar tiro al blanco. Entonces yo digo, ¿no? Entonces con los del alde no hay que joder. Pero si... hay que enseñarle a practicar tiro al boludo, así se matan entre ellos. Opa. Billy, sí, no, no. Contanos, ¿qué pasó con, con ¿Qué? ¿qué, qué partido estabas viendo el de, el de Utah? Hay mormones ¿Pero a qué le importa? A No hay mormones eso, acá en Rosario No, no existen malos los mormones soy el único Gil Que quiere ver ese partido Y, y, y gracias a Maxi y Falcón Y todo eso de buscar TV por internet sí. Y esa cosa de, Del peer-to-peer -peer. Mañana le hablo bien y, Así a él Y me va a salir a explicar mejor Encontré un programita Está en español Porque él dijo que había uno Había uno que estaba todo japonés Que yo Y hay un español No esperá, espera Espera, y, y, y le Hablá, y esperá un poquito, Por el amor del Tranquilízate Tranquilízate Hay una lista de, de Tranquilízate Billy, una, habla bien, una lista de... no se te entiende nada, no te estoy entendiendo nada Me, me bajé un programita, sí. que, que es para, como un reproductor de video, lo mismo, pero tiene una lista de canales, qué sé yo sí. Y lo que te permite ver canales, te da una lista y hay uno que dice eh, NBA Playoff Sí. Y aquí hay, y, y, y me cargó el bus, pero primero vi uno un inglés que se veía mal y se cortaba carne Después vi uno chino, que se veía bárbaro, re fluido. Y me puse a ver el partido que a mí me gustaba y se veía re bien, re fluido y. Habla con una mezcla entre un latinoamericano un... y un niño. Una... Sí, un adolescente, yo diría, sí. y un disléxico. <risa> y en esa bueno. mezcla no se le entendió un choto. Está re bueno. Sé que le gusta pero... Utah Jazz y que quiso ver Utah Jazz y por la web el partido. Lo vio hasta que por, tuvo que por, venir. Acá. Por momento todo como ese traductor ¿Sí? electrónico que vos le decías las palabras y se la iba <risa> tirando con un leve delay. <risa> eh. Hola, oh, mi nombre. ¿Por qué estás recontento? Eh, Te contento, ¿La vida de sonríe. Del Seguro que perdió yo. La vida ah, le sonríe, Billy. Los mormones siempre pierden al final para buscar el oro al final de la vida. Pero muy al final. Che, yo sé que lo de la noticia al día lo hacía lisando y todo eso, pero tenés noticias hace, no, no hace un ratito leí dos noticias de me mataron, así que yo las quería comentar la. brevemente. Claro. Son esas noticias que solamente salen en Clarín. <Risas> espera, antes que nada, una, espera, espera. Sí. Para dar las noticias. Ságate la campera, por favor. Yo tengo frío. No me hagas morir de frío. Sí, me mal, molesta. Se me, se molesta. Ya, me parece sabes, un remera, parece soy... un carioca. Yo no sé, yo, yo me lo imagino. Bueno, está bien, dale, contá las noticias. Dale. Bueno, un tipo que quiere demandar a su doctor porque sí. se había equivocado en un pronóstico. Así no es una copada. Pero, pero es muy si genial, te... di... no, no, pero si yo te digo que a un doctor te dice, sí. te doy seis meses de vida porque tienes cáncer, yo digo, me gasto todo absolutamente todo lo que tengo en Guita ah, para eso. Ay, más pues, viejo que el, yo que lo el leí miau, hoy. Pa. Por favor, eh. Luciano, pero estás leyendo diarios viejos. Eh. Yo leí el de hoy. es del año pasado. Pa. El clarín de hoy leí. Yo lo, lo leí la el clarín de hoy. A ver y cómo termina. ¿Que se muere? No. No. No, yo sé. No. No, no, no se gastó todo en hotel todo sí se quedó solamente con su traje para que lo enterraran y los médicos le dijeron che mira en realidad había fallado el pronóstico puedes seguir viviendo no te vas a morir y se quedó en la calle pobre tipo pero feliz vivió sus su, seis mejores meses de su vida sí pensó que eran los últimos y ahora se le extiende más que van a ser unos meses de mierda de verdad, seguramente de no porque va a tener que vivir con un linchero. pobre tipo él estaba feliz porque se moría y, y rico Bueno, rico porque, con eso de que ya la habían escuchado y, sí. y, y que era mentira, porque se ve que no la habían escuchado, sí, nada. Yo la leí, Voy a pasar yo la leí, rápido la, a la otra. Yo, yo me quedo hoy, De hecho, sí, creo que la trajo, espera un poco, creo que la trajo Lisandro el año pasado Será una noticia repetida, o sea, sí. ha pasado abuela, qué sé yo, no sé, a mí me pareció re loco. Er, y la otra no es más graciosa, pero graciosa no, solamente obvio. por una frase. O sea, que eh, ahora vieron que va a Ratzinger a ah, Brasil, y llega a Ratzinger. Sí. Bueno, hay un viejo que es muy parecido a Ratzinger y se gana la vida haciendo de Ratzinger. Sí. Y Entonces, todos en Brasil le dicen oh papa. Oh, papa. Y el tipo va por la calle y te dice, oh papa, oh papa. No sé en qué. Me está, está jodiendo. Pero, así termina eso. Sí. No, nos estás jodiendo la porque gris, le dicen ¿no? oh papa Imagínate eh, un Rasinger brasileño de todos van por la calle y los negritos diciendo oh papa. ¿Te parece a, mí me a mí me parece una a mí me Pero bueno, no importa. no te me la boca, no lo más. Sí, hay chapitas de quilmes por todos lados. O sea, no sé quién estuvo tomando cerveza. Fíjate si queda algún restito. Yo estuve tomando cerveza. ¿Oye? <risa> <risa> no es verdad. No es verdad, dice. No parece que no fue. No, la verdad no. estuvo tomando otras cosas. Pero lo de papá era gracioso. No, no sé en qué dimensión puede llegar a ser gracioso. No sé si estuviste viendo la dimensión desconocida y a lo mejor quedaste para el otro lado, pero bueno, vamos a arrancar con cansé de ser sexy, no esta otra banda vez, brasilera preferida vez. pero con un tema nuevo y como Luciano seguramente va a venir y va a hablar de cine y va a hablar de la mejor actriz de, de la historia que es J sí, de Sonia Braga voy a hablar de Sonia sí, Braga. bueno mirá que está muy parecido mira. voy a hacer una ¿Sí? banda que se llama cerca. de Sonia Braga Project no, pero no pongas, pero... de Sonia Las bragas de Sonia Braga, ponele en todo caso. Sonia Bragas, Bragas. Bragas, Bragas, Braga, Braga. Sonia Bragas Panties, por ejemplo. Vamos a escuchar a Cansei de ser sexy haciendo I wanna be your JLo. Quiero ser tu JLo. Oh papa. cause we all have to do our illustrations. I can do it in a paper. I can do it in a wall. Any friend, my friend, I can do it in a hall. But don't think I'm doing it like doing that, cause if I act like this, I'm a grandma, face And it's happening in your chest. cause we me, it's not like this. Now, cause you look good, every girl's kiss We have to block this, yeah. Wait from a low to a lot, this, yeah. Everybody's mad at the rocks that open. I, I know where I'm going, I know where I'm from, here, rocks in the air. Yeah, where the air put out, see, block from the block, where Everybody's air fresh style with a new white new Fresh, nothing's done with us. Make them really get the bring it home with us. And I wouldn't be your J Lo. I wouldn't be your J Lo. I wouldn't be your J Lo. I wouldn't be your J Lo. I <laughs> avanzar A una señorita en el baile Contacto como se jura perpetua fidelidad A la membresía de una logia Con un pacto ¿Cómo, ¿Cómo se muestra una extensa pieza musical en radio En forma compacta Y discos compactos Realmente compactos Tenemos el último disco compacto Tenemos, dijo el mosquito Y, y estaba picando... El brazo a alguien. El último disco compacto de The Pitch Mode. Sí, en esta escuelita New Wave y Post Punk que estamos armando los, los miércoles se iba a decir los jueves no sé por qué. Eh, los miércoles estamos, estamos armando. Jueves, por ejemplo, sí es cierto. Estuvo. Vamos Pubo, armando la escuelita. Y va el cuarto capítulo. Sí. El cuarto fascículo en realidad del primer capítulo. Que el primer capítulo es el capítulo dedicado a... Depe a sí, a The Mode. Un anteojito para New Waivers. Claro. Un para New Waivers. Sí. Exactamente. El disco es Ultra. llama Ultra. ¿El, ¿El de es? La, el de las letritas lilas? Sí. ¿Sobre negro? Ah, sí. Es no el último. Acuerda, eh. Es el último disco de mode no sabe, pero durante sabe. los noventas, el ¿sí? último de los 90 en el 97 salió el 1997 exacto el último disco que sacaron durante los noventas fue este que es un disco que cambiaban por ejemplo sí. todos todo los sintetizadores viejos y demás que venían usando Compraron hasta ese momento todas máquinas nuevas oh. para, co para contextualizar Listo. por favor ver, en, ¿sí? en el mismo año en que se estrenaba titanic y en todas las radios sonaba Celine dion el con my hairway Claro, eh, que era en en ese mismo España. año salió Ultra de Mode, sí. y fue el año en realidad por eso Dion lo aplastó pero los hizo pelota pero bien pero pero verdad en, Fua, lo en los meses previos y en los años siguientes sí. a la salida de este disco Dave Gahan que es el cantante de Depeche Mode. Fue que tuvo una serie de problemitas. Y intentó matarse muchas veces. Exacto, intentó suicidarse mon... No sé si muchas veces. Una no segunda. Cuatro, digamos. Vamos y bueno, sí, bueno, decir cuatro, dos antes y dos después. Nos aplastó Celindion. no sé. Mi vida así. Me tiro de arriba de un... Barco. choco con drones y Me voy a suicidar chocando con drones y Y no le salía, claro. Sí. Porque. Y estuvo todo ese tiempo metido ahí en rehabilitación por las drogas y por suicidio, ¿sí? Porque hay gente que se adicta al suicidio. Rehabilitación por suicidio, claro. Grosso. Y es verdad, es la última vez que me mato. Sí. ¿no? <risa> que intento matarme. ¿no? Me voy a meter en rehabilitación. Así que termina esto en que en el disco más oscuro de toda la carrera de Pech Mode. nunca antes y nunca después volvió a ser un disco tan oscuro y tan cargado de mierda no, como es este que disco, gran, ¿sí? que de comprarlo claro que sí ya no hay baratas de discos, o sea. ¿Y, y, eso que no los discos y eso decir mucho que los discos anteriores no eran un canto a la vida no por <risa> que... supuesto que no eran todos dentro de la oscuridad este es al fondo ¿sí? donde están donde viven los pececitos fluorescentes era tan oscuro que era luz negra claro sí. bueno vamos a escuchar entonces comprimido en 10 minutos El disco sí. entero de Depeche Mode, Depeche Mode Ultra es el disco en el 1997, salgan ya, no ya no, pero vaya mañana A primera hora a comprárselo. O oh, papá. The oh We're mm -hmm. Este es nuestro momento de explicar que a veces en radio, como en la televisión, como en los sueños, Tenemos que demostrar real, que sabemos improvisar. Las ahora cosas, a no, no, va a contarle lo que tema, estaba pasando. Así. La mejor manera de, de improvisar es ser sincero con la realidad. Que lo sí. que pasa es que te iba a decir que hay cosas que, que no siempre salen bien. Claro. Y ahí está. El momento llegó. Esa película debe estar buena, Tra trabaja Haley Berry, la que uno. Vamos a revisar los cuatro estrenos ¿Cuatro? de esta semana. Pero sí. la gran. Sí, a la gran. Pero... Si sí, es que se pueden llamar estrenos. ¡Ah! Es cierto. Vayan a ver la peli. Eso. Me rompe las pelotas, por ejemplo, que estrenen Vayan a ver la peli. Una película en abril. Que se estrenó en el Cine Club, ¿sí? hace En Buenos tres meses. Aires. A principios de abril en Buenos Aires, por ejemplo. Y que ahora. Tipo mediado de mayo te la traen acá y generosamente es estreno rayadas. Estreno las bolas la bola. Las bolas el esta? Sonido Esta carajo ¿Esa? La tuya y la de, la de Rigonda también Todas que eh. estas Las Todas. bolas de Mel Gibson eh. no, Son bolas mayores No hay que joder con las bolas de Mel Gibson a ver. grande Mel. Vamos a escuchar el primer estreno A ver Ojo Upa oh, uh. McFanton No en el clima espacial challenger la película no la cruda historia es. de una maestra que quiso ser astronauta y no le salió el plato como el caminando la cola la parte donde deben estar haciendo ¿Qué caminando por el Atlántida? ¿Por dónde? ¿Por, por el la espacio? Antarctica. ¿Por qué es espacio? ¿Por él qué el espacio? Rayleigh dice que era espacial Escucha la es, es espacial, espacial loco no sé. Sí Me parece nazi pues Parece gran hermano, parece la puricidad de gran hermano ¿Por qué? Tenemos que llevar una carga explosiva al corazón del sol ¡Epa! El sol se muere Terroristas con el sol y El, el sol se muere ¿Eh? Nosotros también Pero caliente, que la, tiene que re, ir a revivir el sol. No ¿no? No, no, no se conforman con explotar la Torre Gemela, quieren explotar el sol estos terroristas. Es, es mejor argumento que la del núcleo. No, lo tienen que ir a reavivar. El sol se está apagando, ¿sí? Porque Eso está fue. lloviendo mucho. Pero, no esto es cualquiera para. El sol dice que va a haber como uno Recién nos tenemos que preocupar dentro de 5 millones de años Y para esos 5 millones de años vamos a estar remuertos Así que cualquiera A lo mejor esta película está ambientada dentro de 5 millones de años No, podía, imagina, Hay que tener unos huevos gigantescos <risa> <Sí>. Para, para <risa> ambientar una película 5 millones, millones de, años. de años en el futuro y pero Porque el da... futuro no se animó porque quedó <risa> en 2025 <risa> o sea, Pero imagínate ser el año cinco millones 5 5.700.014 mil Y siempre wow. te lo muestran todo destruir Es todo un gran desierto siempre Que es muy en el futuro Hay una campaña, ah, yo la voy a traer cuando Bueno, la semana que viene les traigo bien la campaña Pero hay una campaña para pedirle a Nike Que sí. fabrique las zapatillas de Volver al Futuro 2 ¿Sí? Y que no. las estrene en el año 2019, creo que que estaba inventada la película La semana que viene les oh, sí, voy a traer la página web y todo Porque hay un pedido donde vos te puedes anotar y, y se lo van a mandar a, a Don Nike Porque existen de verdad esas zapatillas Son un prototipo, pero existen ah, y funcionan exactamente como... Son ah, claro, que les hicieron especialmente para la aplicación Bueno, eh, el primero... La campera se... que se seca. Yo creo que la campera que se seca. Esa no sé. La patineta voladora. Se sí, llamaba sí. Sunshine. Sí. Alerta solar. Alerta solar. Eso se lo agregaron acá. No me no, no podían dejar Sunshine solo. No, Entonces tú, siempre ya sí. le agregan algo para que vos te des cuenta de que se que trata nah. Que es la nueva película y mira, de Danny pero Boyle pero ¿Viste que de la explicación? Danny Boyle Muy en chiquitito, tan en chiquitito Que todos le dicen igual Sunshine sí. Así que no sé por qué se calienta Danny Boyle Danny Boyle ¿Alguna vez supo dirigir esa película? que Se llama Transpotting El Con papá de John Boyle. locos Corriendo durante toda la película También hizo La Playa con Leonardo DiCaprio. Seguramente Para, esas películas Hizo eso, drogadictos locos Para, Repetime esa descripción lo... Drogadictos locos que se pasaban corriendo todo el tiempo Eso es Pero esa es, bueno, pero esa es la misma Te puedo hacer la misma descripción de bebé. 28 días es la misma descripción. Claro, eso sí, es más, loco más menos, pasa vivos. También se tumba el rostro de la tierra. La playa, no sé por qué sospecho pecho de ser una de esas películas que le gusta a Billy tipo el núcleo. No, ah, no me llegó a gustar. no me ¿No llega a gustar? No, bien el núcleo el bien del por ti. of de line. Iba a ser la segunda parte de Transpotting hace sí. un par de años tres, ya va, va a porno. Y pero viene, magando, magando, magando, ah, y yo no sé. Ya, ya está ya Firmaron contrato todo para hacerla. Bueno, pues... viene, viene, viene, viene Vamos, sí, yo, te otro estreno, ¿vale? yo te creo Yo te creo Está bien uh, un Una Ojo. llamada clase de porno es? Hombre con mujer. Uh, uh, cada vez me va más caballo. este rollo Rollo, dijo rollo Es mi novia desde hace oh, siete años ¿Sí? <risa> Que el caballo sale con un caballo En sí. la película de Mr. Ed ¿Vosotros nos casáis? Claro. Mr. ¿Qué? Ed Gay Ya estamos casados Y no hay para tanto Habla con una yegua La princesa Leticia Cuatro amigos Dos parejas Pepa. ¿Y cuál es el problema? Es. No el es streaming, eso. falla el streaming. El problema es tuyo. Pues sí yo me diría, diría que no es tuyo. No, yo no soy una maníaca sexual como tú. No soy un ah. maníaco. Me gusta, <risa> hijo. <risa> dos veces al día. Esperabas. No, que... eh. El eh, tipo la quería, eh, quería poner dos veces al día. Y la mina dice: No, ni en pedo. Se me gasta. Dos veces al día. Dos veces al día. No, y y no sé llevar. Ah, escucho mal. Sí, es una de tus cintas, te olvidando. Estamos malgastando nuestra vida. Solo sabemos hablar de deportes y sexo. Toma, toma. Toma, puta. Nunca has tenido un problema. Eminem. ¿Cómo pasaron esa musiquita? ¿Qué es esta musiquita? El hecho. No y sé. ¿Qué? Es. ¿No ¿Qué? Sí, conocido. Ah, bueno. es conocido. Un Existe ¿Un una un conexión lobby? entre el pasado y el futuro sí, un ciudadano. Rompebola, ¿cuál no? ¿Qué pasa? Pero no está prestando atención. Que pero habla mucho. Y no hay explosiones. Esta, mira. Era esta la canción. Eres una hecha. Esta ¿Qué? ¿Qué? No sé, no sé ni quién es Ahí está, que se corte, que eh, se si corte ya sabes lo que es una relación Ya estamos bajando en vivo Sí, con el colector el, el, el Un amo de casa Un amo de casa has preguntado tú y ahí es la prostituta habla mucho y no es no pasa nada en esta Parece argentina por lo que una comedia que demuestra que hay que enloquecer es una comedia para comprometerse estoy esperando enloquecer para comprometerme eso a veces hay que enloquecerse ellas y ellos de parte del chico del rincón quiere que les diga que son algo así como brutales unas putas pensé que iba a próximamente desde <risa> de todo ya hoy todo Vamos esa está a ya uno entero esa está. Sí, pero se llama parejas acá couple coupling no coupling no coupling sí, en la solamente de, de pareja quiero decir que ese es el estreno de esta semana en el cairo o sea si quieren salvar al cairo en vez de hacer <risa> tanta difusión dejen de estrenar esta película en el cairo oh, no, la película bueno. a la gente y va a ir gente ponen parejas no va nadie, claro, sí, sí va a cerrar el sí, sí. es el... cierto. Métenle una... ¿Alguien si Y, quiere... y va a la gente. Sí, si lo quieren fundir, directamente <risa> <risa> pongan la peli, que no va nadie y listo. No, vean la peli. No, vean la peli. No vean chato. la peli. la peli? No, pero vean la. No. Yo quiero salvar a Postillón <risa> ¿De qué? Después de salvar y en el Cairo. Estaba reenojado Postillón y lo viene en comentario de Coso ah, ah, del de, de boletín. Sí. Eh, que parece una persona copada pero posible tiene que estar enojado consigo mismo primero después con sí. su mamá después sí. con el papá y con su musa sí. que lo abandonó <risa> a los cinco años se fue <risa> voló ay, ay. hay gente que tiene tanta suerte pura sangre es el tercer estreno ¿Qué pasa? Se pone... No, no está, no está, que, Guillermo. Qué malo. No, que, que no te vuelvas loco. Qué malo. Que no está. Sí. No, no está. Pura sangre, que es la peor película de Yo esta semana. De sinopsis, amigo. El destino de un niño lo lleva a instalarse en una aislada casa de campo con su desconocido abuelo Pórtate luego de que bien. sus padres murieron en un brutal accidente automovilístico cuando se dirigía a una reconciliación familiar que no pudo llevarse a cabo. El fin es el relato de una familia con historia, toda la familia ¡Aaah! de historia. ¡Aaah! Un relato de adultos solitarios en el que el pequeño Santiago, sin proponérselo, funciona como espejo de su propio laberinto. si le voy esta película, porque esta película, ¿por qué esta película suena a argentina. A ver, aislada casa de campo, sí. desconocido abuelo, padres murieron en un brutal accidente, reconciliación. ¡Aaah! Familiar que no pudo llevarse a cabo, relato de una familia con historia, retrato de adultos solitarios y finalmente. Espejo de sus propios laberintos. No la Entonces sí. es un argentino. Para redondear. Es un argentino. Y es argentina. El, el cine de, de, de este país es solamente de judíos. ¿Por qué? Hay ojalá. ojalá Era solamente de judíos Y tenía un par de películas más divertidas por ahí. Derecho de familia está bien, me cara gusta. de que eso está A mí bien. Perdido no en el espacio, no la vi, pero tiene la palabra espacio en el título. ¿Cuál perdido en el espacio? Judíos en el <risa> <de> espacio, alguna <risa> del <risa> año pasado. A mí me simpatizan sí. la Ojalá hubiera <risa> más judíos que hicieran eh, peli... gente le eres judío y hace películas lindas, gente. De de judío, de sí. gente de judío Desde más judíos para que se a en Argentina sí bueno, totalmente y el último estreno se llama tres de corazones que como ya hice el comentario mientras todavía no habíamos salido al aire tiene un, un póster muy lindo robado no me acuerdo de qué película pero muy lindo tiene muy muy bonita gráfica Pero que es eh, una basura Yo les tremendo. cuento que dirigió Sergio Renan, que también dirigió esta película Tres de Corazones. En 1978 dirigió Uy. La fiesta de todos, la película oficial del Mundial de la Dictadura. Espectacular. Y a partir de ese momento fue escrachado pero, por algunos, no por todos. Muchos lo tienen como un gran director y algo, pero otros dijeron, después de haber hecho esa semejante porquería y haberte vendido de esa manera, no podés tener cara para seguir dirigiendo el resto de tu vida. Pero sigue dirigiendo. Fue director del Teatro Colón en, en épocas de Menem y toda esa cuestión. Yo, yo creo que. Chanta que se viste de, de alta cultura, pero que es un verdadero. Alta costura, que se dice. Que... Yo creo que a es ver. un anime, vamos a ir a ver sunshine. ¿O sí, no? Y, o y, y, y, se y, te, y, te y, va sí, a ocurrir alguna una quiero, quiero, quiero compararla con el lucro, ahora que las cuál es mejor. Listo, a mí por primera vez me preocupa, me preocupa. Por primera vez en el año, oh, y probablemente por última estamos vamos de acuerdo. Vamos a escuchar Love Funk. Haciendo City I'm sure. Could have passed London a Tokyo. Boys, great to be like home. The city, that's where we belong. The city, that's where we belong. Boy, it's great to be back home The city, that's where we belong The city, that's where we belong. We need excited for a change, but it doesn't mean that we will stay. Beginning feels like all so great, but soon it turns to just okay. See, I know this place for much too long, and you always want to be moving on. But still it's great to be back home, the city that's where we belong. Yolki se pregunta ¿Queréis ser mi amigo? Ay, ay, ay, ay. ¿Mi merienda? ¡Ah! ah, querés mi dinero ¡Ah! Uh, solo querías divertirte conmigo no. te entiendo Yolki yo me... Palki, tu compañerito foco. Ellos me doy. ¿Ello ¿En qué personaje de ficción está basada en la pasión de Cristo? Peter Jesús de Nazaret oh. ¡Oh, yo sé más que vos! Yo sé más que vos El concurso en donde vos no participas. A la salida de Solky, Palke y Billy se va a ver el overtime corriendo, corriendo el overtime del partido que no llega ni en pedo. Mientras yo voy a ver el capítulo de giros que como siempre hay que verlo. Que apenas sale, eh, apenas sale, igual que los de los. Nada, espera que te lo den Ni en... ni es? El otro en Universal. Multicanal no, nos enchufó a 100 ahora, ¿viste? Sí, muy rosal y Muy bien, todo, todo, todo. Ahora ya compartimos con California y canal claro. encuentro. Me muero todos los medios con Estamos el Auto Fantástico. El encuentro ahora. Es Increíble. Es genial. Y está Cinemax abierto también encima. Creo que fuera Es demasiado bueno para que dure. si tenemos podía de ir, de ir, a la que tener el no estaban. Sí. Tiro la chapita. Y el oglobo. y el globo que no, oh, no papá! Oh papa. Oh papa. Bueno. Y bueno, ¿de qué vamos un a hablar? Poco. Esto va a empezar con una anécdota personal, primero de mayo. No, pero digo no que, sos Billy, no a ver, con la de No, las cortita. Hay películas que son para ver durante el día de semana, películas para ver el cine, otras domingo de la tarde y otras son para ver un primero, primero de mayo. mayo. Se nota con la resaca del día anterior. No, no se van a tarde, si, que voy a ver. Y tenía ahí una noche en el museo. La nueva, la última de Ben Stiller, que todas las cosas cobran vida dentro de un museo. Ah. más allá de la película que me cayó simpática y me recordó a esas películas ¿Es una cosas no señor por tío, esto es toda la pinta de remake son pero sí, igual los show que tienen esa esa grata habilidad de transformar una misma idea en 58 cosas diferentes así que me gustó ¿no? el pensamiento sí. Sí. Bueno. a mí me parece una boludez que haya dicho grata pero bueno eh, muy bien sí, hay, eh. hay que agarrar una misma idea y hacerla de 50 veces <ríe> bueno importa sí. en fin Sí. Muchas cosas que ahora y entre ellas unas simpáticas miniaturas. Sí dije, qué ocupada estas miniaturas, son de lo mejor que tiene la película, la miniatura de, de Owen Wilson, ¿no? Como, como como luchando contra un emperador romano. Son una masa las miniaturas, entonces me puse a pensar, es una masa el cine de miniaturas. Oh Dios. Entonces hice algo así como una genealogía de grandes películas con miniaturas para ponerle un título de revista viva a todo esto. Yo vi una que me gustó. Sí. <risa> la de los muñequitos. A ver, no, por favor, vamos malísimo, a llegar, en un momento vamos a llegar. Que hace poco, las cosas películas. Ah, <risa> sí, bueno, ahí vamos a llegar. Bueno, vale <risa> empezamos. Momento, ¿no? Eh, Algunos de los precursores de este eh, cine, bueno, para poner un poco las cosas en claro, hay como dos variantes de cine de miniatura. Ajá. Por un lado tenemos las de humanos miniaturizados, ¿no? sí. que una variante, y la otra variante son las de juguetes que cobran vida entonces son como las dos puntas las dos premisas para el cine de miniaturas al menos sí, eso identifique yo de sí. todo lo que estuve y hay, y hay gente que, que eh, va ah, a, a, a, a, a charlas que da él viste ¿Eh? Eh, y al cine dale. de miniatura eh, en tío, en fin. <risas> partiendo de esta base no eh. Sí. vamos a señalar que los humanos miniaturizados fueron los primeros que coparon la pantalla claro tenemos un par de exponentes Viaje bastante fantástico. contundentes de la década del 30 no te vayas adelantando ya te dije por un poco del cielo. <risas> Eh, por el lado de James Whale, director de Frankenstein, de eh, otras películas, y de su excelsa continuación, La novia de Frankenstein <risa> ya ahí mismo, oh, ¿no? incluidas sí, miniaturas y una secuencia muy interesante, muy divertida de la novia de Frank Frankenstein donde algo así, donde el maléfico Doctor Pretorius sí, ¿no? eh. tiene frasquitos a varios eh, humanos miniaturizados, uno de ellos un rey que, que se, quería, se quería escapar de su frasco para ¿no? ¿Qué? encararse, ¿no? Sí. abordar, ¿no? cortejar a una mujer que estaba dentro de otro, fasco, de, de otro frasco y lo interesante un... es que hay un tercer frasco sí. con un cura metido dentro <risa> no. y cuando el rey iba para otro frasco el cura ponía cara de no, esto no puede ser nada, <risa> ver, deténganlo entonces ahí apareció el doctor Pretorio y lo volvía a sufrir. buchoneaba el cura Era el cura, ya en esa época en 1935 un cura buchona dentro de un frasco y man, siempre fueron Putu... buchones, bueno, si nacieron buchones morirán buchones una, una de Futurama Perdón, Jesús. No o la cabeza así. de Futura. así yeah, pero... <risa> claro, sí, claro, como Jay Weil había dirigido Frankenstein, y metió miniatura en la novia de Frankenstein, todo para un director de Drácula y fenómenos, de películas de cine de terror. Doña Rosa haría recordará. también Muñecos infernales, también con un señor que es mandado injustamente justamente la Isla del Diablo. ¿Qué? Justamente. vuelve para vengarse y empieza a, min miniaturizar, Mi a, a min miniaturizar a la gente de débil dole su <risa> original por si la quieren buscar <risa> en disparaba así, así uuui, uuui, uuui, uuui. el rayo así, uuui, uuui. Y bueno así, y hasta aquí ma marca dentro de la variante de humanos miniaturizados no un mismo, un mismo abordaje de, de, de narrativo de este tipo de historia que es ver a las miniaturas no como un fenómeno o como una amenaza pero no abordar todavía el punto de vista de las miniaturas, la, ah, la, la, la señora, la señora amás. que que que que la, la, se, se queda miniaturizada por una mezcla de jabón en polvo y otras cosas <risa> es el hiperespacio sí no no está está está pero, completamente loco Billy pero la conocía esa la pasaban me, en me TNT me suena de los ochenta ah. sí, sí. Oh, a ver. y después vive en una casita y me calo, saca, es muy, me saca. es muy grosa dentro de la definición de tiene de que de empezar a sentarte mirándome a mí sí, no ver, a Billy decirlo, porque sí, si estamos estamos más vas no esto todo hacia la perdición en el lugar de la computadora y estaría fantástico sí, bueno volviendo a ese tema eh, decía <tose> hasta ese momento más o menos las, las películas adoptaban eh, el punto de vista de, del humano grandote que se sentía amenazado maravillado por esas otras miniaturas sí, gente miniaturizada Pero en 1940 aparece doctor cyclops Ajá. doctor cyclope dirigido por Ernest Shortsack <tose> Shortsack así. Sí. que, el que había dirigido Ernest que, no, no. <tose> Ernest no <Luz> que <tose> había dirigido <tose> antes a ver si continúa por el amor <tose> del cielo <tose> <tose> <tose> <tose> Una película que de alguna manera eh, ya planteaba, digamos, la idea del humano en miniatura, pero de manera media tramposa. Y esta de la película era King Kong. El señor dirigió King Kong. Y también, digamos, eh, hay también cuestiones del cine en miniatura es que algunos evalúan o catalogan películas miniaturas miniatura, esas películas donde aparecen grandes monstruos y los humanos se ven muy chiquititos. Claro. claro que depende de esas escenas o esos momentos de la película donde se adopta el punto de vista del gigantesco monstruo y entonces ahí sí podemos ver cómo usar gigante, ¿no?, se la agarra con un montón de miniaturas que seríamos nosotros yo como le entiendo humanos. entiendo lo que quiere decir es Partiendo de esa base eh, ernest yorkshank ya tenía digamos eh, cierta idea de lo que era laburar con la cuestión de eh, la, las escalas entre humanos y miniaturas o monstruos y miniaturas iba y a ser doctor cíclope Eh, que eso de la película que bueno, lo, lo que es novedoso es en adaptar, eh, a, eh, adoptar el punto de vista de los humanos miniaturizados y entonces ya lo, lo fantástico y lo maravilloso pasa por ver cómo estos humanos miniaturizados se enfrentan a situaciones maravillosas a partir de ¿no? Eh, oh, envolverse claro no. en, en ámbito absolutamente cotidianos y viéndolo como amenazador una gota vamos a comer esa milanesa es quería que es puro que por ejemplo usted me seguía adelantando ya te voy a justiciar pero bueno si sí. <risa> que eh, <te risa> esperar más de una década para ver lo que sería el ciudadano que de las películas de miniatura que es un increíble hombre de guante no. es un Sí, eso de mierda para, CD, para hablar <risa> <risa> El inglés hombre de es como el ciudadano Kane de las películas de cine miniatura. Pum, se lo va para El ciudadano Kane del cine porno cual es. <risa> y garganta profunda. <risa> <risa> y es histórico. Sí, toda su película tiene. Sí, ah. así fue hace la semana pasada que dije que el ciudadano Kane de la música Dios de esto, la Saturnina y eh, Feber. <risa> eh, el inglés no. hombre de Menguante de las películas bueno, miniatura dirigida <risa> por Saganol que ya había dirigido... Eh, el monstruo de la laguna negra Y adaptando una novela de Richard Mason Hace esta película de un señor Que se ve reducido Progresivamente de estatura Lo interesante de la película es que no lo vuelven Chiquito de entrada y punto, te quedaste así Sino que progresivamente a lo largo de todo el relato Se va quedando cada vez más pequeño Entonces la escala digamos, del de ambiente Y de los objetos en relación al, al, al humano Es mucho más elaborada no, porque primero lo vemos más chiquito, más chiquito, más chiquito. Verdad. entonces Tiene que haber conseguido mucha utilería. Tiene, claro, y, y haber pensado, digamos, y también vuelve interesante, digamos, el planteo de las situaciones, porque ya si al final el tipo se vuelve tan chiquito al tamaño de un átomo, y ya prácticamente desaparece, y ahí termina la película. Tiene una como, claro, tiene una cuestión como media médica diálogo que se termina con, con el cosmos tan chiquito que se vuelve el pobre señor. Eh, tiene una escena muy famosa de una lucha contra una araña. Eh, y Ay, que, que también tiene que ver con esta cuestión media si tal de y bueno al final este bicho que uno lo mata porque lo ve chiquito tiene tanto derecho a vivir como nosotros y eso lo descubro recién ahora que soy chiquito como la pobre araña ¿por qué no la termina matando a la araña ¿Eh? y lucha lucha lucha se defiende sí la más ma... y entonces pero bueno, y bueno. Que... chiquito pero después, grande después de araña te vamos a matar se da cuenta soy tan chiquito como una araña y ella merecía vivir tanto como yo <risa> Me parece que lo interpretó mal el mensaje. Sí. El mensaje es, matá todo lo que sea más chiquito que vos. ¿Eh? No claro. porque sos un belicoso. Si vos fueras chiquito, yo te mataría a Es un belicoso. ¿Qué es eso, dog y Dogito? Perro de belicoso y de Pasamos a la década del 60, no sé sí. yo había dicho? Te, te diría que la década del 60, 70, 80, y 90, le vayas rápido. Bien, sí, si bien, no me interrumpe, a la una. los 60, una de las películas más representativas de este eh, microgénero, jajásico, con los juegos de palabras, el viaje <risa> fantástico de Richard Fleischer, que la protagonizaba Rich, eh, Raquel Walsh, y que tenía que ver con una expedición que era miniaturizada y que se metía una nave adentro de un señor, porque había que operarlo de una ahí manera entra. quirúrgica muy extraña, entonces tenía que ver no con la interacción de esta pequeña nave y pequeños humanos interactuando con el interior del cuerpo humano. Obviamente se la revelación porque debe haber pocas cosas tan pero tan pero tan poco eh, a ver ¿Qué? interesantes eh... cuando no, no por se ese está que ver... no no está no diciendo boludeces po pocas cosas es muy interesante tan emocionante como el interior humano, del cuerpo humano pues una hora y media de película la, que, la que se lucha contra es, células no, lucha contra la, qué lucha remake entonces empieza a parecer cómo que contra qué lucha Lucha contra los cálculos renales, por ejemplo. ¿Y cómo va a un... ¿Y hacer un cálculo renal? cálculo renal! Puedes hacer toda una serie. O oh, no, un tumor. <risa> claro. No jodas. ¿Contra, oh, contra un Contra los jugos gástricos, por ejemplo contra la, los gases la remake de coso que no trabaja y rico, ahí no, saltamos no, no, a los la la 80 remake. precisamente se iba a decir tuvo una simpática ahí remake dirigida por llovedante de 1986 que ya se la toma tanto por el lado de la comedia y no, no ni, tanto por el lado de ni la, ni la, way, la ciencia no. ficción sí que se mete en el cuerpo de Martin show que es un hipocondríaco ahí y entonces ahí tenía que ir un tenía. conejo y termina en el cuerpo de, de coso Periculón. claro el sabotean porque lo quieren hacer morir sí. el pobre señorcito sí, me acuerdo es... esa parte que una cosa que Chau. era reloca los malos morían en, en el ácido del estómago una cosa horrible su sí, pensado y le quedan las calaveritas dentro del ah, estómago sí. qué feo por el amor de dios o sea como cuando las cagás el cagazo que te pega <risa> yo me parece eso que le le, le, le entusiasma a toda esta cuestión del cine miniaturas porque Su película de mediados de los 90, Pequeños Guerreros, la de los gorgolitas que dice Billy, también pero tiene que poco. ver con miniaturas. Gorgonitas. Sí. Tron, gor. pero Tron, ¿Tron entra o no entra? O ya cambia no, un que poco diverso sí, sí, por el sí, lado del ciberespacio. Si ¿Cómo es que es espacio? Claro, si dentro de una, una computadora, si espacio, pero son miniaturas para estar dentro de una computadora. No, sí, bueno. A ver A Billy. Vamos a hablar de los gorgolitas porque ah, le gusta tener tipo al pequeño guerrero tiene que ver con esta otra era, variante de era, los juguetes que corren vida lo bueno, los gorgonitas era. eran buenos los hechitos buenos claro. y estaban lo, lo, los los malos, soldados los... malos oh. ¿no? que luchan contra los borgonitas era re, re antiamericana porque el soldado claro es una película infantil con mensaje antibélico con Christine Dark cuando todavía no estaba desarrollada del todo eh, hablando con los juguetes y todo eso también otra película de la misma época que se llama The Indian in the cupboard acá conocida como La Llave Mágica que había dirigido Frank Oz El director del cristal encantado, por ejemplo, que, no le, vio el nadie, que por le puso cierto. la olla. La llave mágica sí, pero va a sonar. Un chico le regala un muñequito de un indio, una especie de cajita. Entonces él pone el muñequito de, del indio dentro de la cajita, cierra una llave y cuando vuelve a abrir la puerta el indio tiene vida. Ya ah, sé cuál ya es, es. Ya saben cuál es. Bueno. El indio vivo. Claro, la llave que, mágica que, se, el, se llama. Es el, el indio vivo, vivo. El con un combo y, y se, se lucha entre dinosaurio, el combo y dinosaurio y no un... dinosaurio en esa película. Tanto no me acuerdo. Me claro. que me nos vino, nos yo me acuerdo de en la precuela de Apocalipsis, y del de, y de convoy, que luchaba entre ellos. Wey. Esa es la llave <ríe> de mágica, esa de Frank Oz. Y con eso ya están, nos despedimos. Es una no, mierda mamá. esa película, no, perdón. No, no, el son vocabulario. Recuperan ese espíritu infantil que se perdió con tantos uh. Inyectado en estos últimos dibujitos animados oh. en 3D con chistes para adultos. No, no, no se perdió esa magia que tenían las películas de mediados de los 90 que no veía nadie, pero que yo alguna vez las disfruten en el cable. Pum. Pum. Pensé que iba a decir en el Cairo y terminaba cable. En el cable. Eso oh, alguna vez las disfruté en el Cairo. En el cine Atlas. En el cine Atlas que tenía donde no se En el cine Atlas. Atla? cine Atlas. Atla. Claro, Típicas películas del cine Atlas. Sí, sí, Robin Hood ha... también la vi ahí. Y el cine Atlas tenía los, par... eh, en última sí. época tenía los parlantes de un equipo Aiwa. <ríe> sí. Tenían todos parlantes Aiwa. <ríe> yo vi ahí el también Robin Hood. La es lo único que pasaron. Robin Hood es Tortuga Villa. Bueno, para mí un correo electrónico, com y nuestra web es www .com .ar. Ahí tienen el blog y tienen nada, un montón de archivos para bajar programas viejos o lo que quieran hacer. Ya nos vamos directamente, a ella, así que ya vamos a saltar directo al último tema. No se me despide, ¿no? Sí, ¿a qué no te querés ir? Nos vamos ya. Yo, Andate, faltan cuatro minutos. El disco... El disco de esta semana viene de Suecia, nuestro país preferido en el mundo, Eso. porque las suecas son nuestras minas preferidas del y mundo. Y el mejor calzado del mundo. Y el mejor calzado. El sueco. Los, los suecos. Sí. <risa> Está bien. Está. Bueno. La banda se llama The Mary Wannets. Los, disco... los Juanetes casados. Los Juanetes Casados, sí, bueno. No lo... Pero bueno, no importa. revida. Man. Estamos presentando un EP que salió el año pasado, este año sacan un disco. Cuando salga el disco vamos a presentar el disco. Oh. El EP se llama Lost, es del año pasado de Mary One It's. vamos a escuchar Run. Hasta mañana, esto fue Sholkipalki. ¡Oh, papá! Balki les da el besito de las buenas noches. Radio Universidad 103.3 www.unr.edu.ar Radio Universidad.